Al cual amó, s e l a Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, Como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado.